Eh, Claudia, eh, bueno, se está cerrando el año en el Centro este, Universitario. Contame un poco bueno, cómo ha sido y, y cómo va a ser el acto de hoy. Bueno, como todos nuestros años, siempre ha sido productivo, con un muy buen ingreso y un muy, una muy buena cantidad de egresados en este 2010. Uh -huh. eh, y con algo realmente que nos llena de orgullo decir que se, nos, eh, se egresó la primer contadora pública nacional en el Centro de Estudios Universitarios. Es eh. decir, uh -huh. hemos tenido egresado tecnicaturas universitarias, tecnicaturas terciarias, cursos, pero la primer carrera de grado contadora pública eh, egresó en el mes de, de octubre, noviembre, y bueno, y hoy se le entrega el diploma de egresado. Así uh -huh. que es, para nosotros eh, es es nuestro es nuestra carta de presentación. Seguro. Eh, ¿Se han ido cumpliendo las etapas, se han ido cumpliendo las expectativas que tenían ustedes? Seguro. Evidentemente la cooperativa cuando apostó al servicio de educación eh, lo hizo como... Eh, a nivel social dar una oportunidad más a todas aquellas familias que tienen hijos que no pueden irse de nuestra ciudad ya sea por por, por cuestiones de, de, de costos este lo que te cuesta un hijo mantenerlo afuera otros porque bueno son muy arraigados a la familia de la ciudad por lo tanto la cooperativa pensando en eso este pone este centro de estudios universitarios que comenzó eh, con 14 alumnos de los cuales de esos 14 egresaron 7 y hoy tienen más de 300 alumnos en la planta permanente más de, de 160 a 170 egresados que ya han pasado por el centro de estudios así que para nosotros eh, como te dije hace un ratito no solamente se, ha, se está cumpliendo con las expectativas se cumplen con los objetivos de, de formación para la cooperativa que es uno de los principios cooperativos educar, formar eh sino también eh, que bueno que, que tengan el reconocimiento eh, los chicos bueno en, en un acto como hoy que todos los años se viene haciendo como para que eh, bueno Siga, sigan empujando para ahora insertarse en el mercado laboral. ¿Hay nuevos proyectos para el año que viene, Claudia? Mira, hay nuevas carreras. Hoy justamente tuvimos una reunión eh, con, este, con la empresa proveedora nuestra de recursos tecnológicos, que es Aldea Global, de las cuales nos informaron eh, varias nuevas propuestas educativas con este, un contrato con la Universidad Nacional de La Rioja, que tiene muy buenas propuestas, y una de esas sería psicología. Eh, y de la Universidad CAES, de la Universidad de 3 de Febrero, Católica de Salto, Universidad de Belgrano, todas vienen con propuestas nuevas porque, bueno, obviamente, eh, es, es lo que se está estilando en este momento. Eh la educación a distancia sí por cuestiones laborales, por cuestiones de, de inseguridad cuando vos te a otra ciudad por cuestiones de costo fundamentalmente lo que cuesta una familia de mantener un hijo fuera así que bueno, en, este, en función de eso es que la educación a distancia se está fortaleciendo hoy por hoy en lo que es todo todo el país y lo bueno es que siga habiendo más propuestas en Olavarría, no solamente desde la cooperativa, sino desde la Facultad de Sociales de Ingeniería, este, de, del CEA, o sea, que, que sea amplia del Instituto 130 de la Escuela Normal, eh, para que nuestros hijos tengan la posibilidad de elegir dentro de todas las posibilidades que tenemos, que la Facultad de Medicina, la Facultad de García también, aunque nosotros la tenemos, pero que bueno, que nuestros hijos tengan la posibilidad también de elegir en nuestra ciudad eh, quedarse. Muchas gracias. No, gracias a vosotros it's going